The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crump of page. <laughs> There's a policeman with an honest soul at the scene whose head is on the pole, he grunts as he feels.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 Help you go line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets stole by mystery. Música de fondo, porque a ver, y la mesa de DJ tengo la dada. El potenciómetro está subido y el coso es está reproduciendo, pero no me sale. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a qué vamos a hacer eh, hoy. Hoy en Edonia no va a tener música de fondo y ya tuvo la pifia de repetirse el, el, el cantarín. Cara, que a ver. hay tiempo que no me el reproductor este acordáis vos, hai hay tiempo que estaba siempre con el botonuco de reproducir daú entonces es bueno pues siempre se repetía empezaba a repetirse la la sintonía ay verdad que estoy pechando la cremallera que aquí fa calor oye qué cómo voy a morrar lo de jódeme de la música de fondo hostia No, no, pues no, ni, ni para dios, ni para dios. Eh, aquí, oye, esta radio siempre eh, hay cosas que, que no forrolen, pero es nada que, que vamos a hacer, ¿vale? <ríe> y una cosa de las que, que, que pasa muy a menudo. Bueno, no, no obstante, hay más cosas hoy que tan cambia es una emisora. Y la hostia, un vengo una semana, ¿eh? Y para la siguiente vengo y tienen malo todo aquí cambiado. Y la mi madre, bueno, anda. Supongo que, que podremos arreglarnos. Podemos arreglarnos igual, ¿no? Se ve, sí. sí. Eh, va, igual espera, a ver si hay algún botónuco de estos. A ver, no, no, no, no. Ese. No. que no, estoy dando aquí botones al azar, viste, a ver si cuando alguno. Suena, ¿eh? Esto no suena ni pa' Dios, ni de una manera, ni, ni de otra. Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Menos mal, ¿eh? Menos mal que de este programa lo, lo importante y la voz. Estoy en un programa, como se suele decir, vocal. No, no, yo me entero, no se suele decir, déjalo yo. Y, y no llegué lo de gallo tampoco, llegué a salir a me ahora, ¿eh? lo, lo de que estoy en un programa vocal. La pena es ¿eh? que, pues, hostia, claro, ahora si quiero descansar un pedacito ¿no? o... ¿Eh? O, o decir cualquier parida, eh, bueno, no, decirla, si la digo, digo al micro. No, y es más que nada, si queréis, que nos un pedacito o hacer alguna transición entre, entre temas, que venía muy bien lo de la, la música de fondo, para hacer esas cosas, pero bueno, de hecho, hoy, hoy, hoy no va. Hombre, no va, a ver, puedo hacer una, una cocina, ¿eh? Esa, esa cosa siempre siempre puede hacerse, que lleve. A ver, eh, yo siempre la, la música de fondo eh, sigo siendo un antiguo ¿eh? y traigo la en un CD. ¿eh? Normalmente eh, la música de fondo ya no se, no se trae en CDs. ¿m? Ya se traen en lapicelinos de música. Ver, espera, que pongo aquí el, el YouTube. Yo que voy a buscar la, la misma música de fondo que pongo yo, tiene en YouTube. ¿eh? Lo que pasa es que tengo que hacer hoy un... una historia aquí rara para poder calcar que llegue, a ver, vosotros eh, bueno, ya asumo que ¿no? los que estáis enganchados ya conocéis este programa y ya me conocéis a mí no bueno, yo soy el anedónico miserable, ya lo, ya lo sabéis a ver, sí eh, anedónico miserable que además eh, tengo otra serie de, de apellidos ¿no? Fight Club bso me voy a buscar y efectivamente bueno pues aquí está un track high quality vamos a ver si es verdad que suena este por si suena pues mira coño solo no me no la bso entera bso entera a ver la virgen yo flipo no está o me si antes estaba antes estaba a ver pero no pero no me pasa nada porque yo cambio lo joder, si fue fa falta a ver yo borro aquí cosas sí, oye, de, de, que tengo yo gana que se sienta hoy ¿eh? la, la sintonía no sé por qué ¿eh? pues, dame a mí la gana por cierto ya ya sabéis que el programa y es este, no siempre sí, si sí. es entamo no podía ser de, de ningún otro que no fuera que no fuera historiaria Vale, sí, más o menos, yo creo que, que si pongo esto... ¿eh? A ver, si pincho esto, a ver qué pasa. Bueno, a ver, qué sé yo, puede pasar que... ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí no, no, no se nota que hubo una pipi. A no porque disorgulló. ¿eh? Y porque, bueno, esto en, en, en cuanto de ser la... En cuanto de ser la sintonía todo, todo seguido, ¿eh? Eh, son la suma de los vídeos de Tres Historias, o sea, bueno, del disco entero. A ver si me entendéis. Entonces, bueno, pues cualquiera de ellos saldrá con publicidad, la de mi madre. ¿eh? Si, déjame, si de, de repente si bebe Coca-Cola o contrata seguro con no sé qué tal, pues ya sabéis, ya sabéis por qué ye, ¿eh? ya sabéis lo que pasa. Estaba con los mismos apellidos. ¿eh? Supongo que todos los que sientáis esto ya sabéis de sobra. ...que bueno, que así de nombre de pila el anedónico... ...y así rápido pues el anedónico miserable... ...pero después tengo, tengo más apellidos que eso... Yo soy el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico y peracúsico... ...lo de fotofóbico, ¿eh? si os acordáis... Porque además, bueno, la historia de es que yo, en, en cuenta de tener los apellidos de nacimiento como cualquier persona normal, eh, yo eh, voy, voy adoptándolos, ¿eh? o sea, va pasando el tiempo. Eh, el único miserable, lo de miserable, el primer apellido, yo creo que ya vino de, de fábrica, ¿eh? cuando se fabricó el ...fábricos fabricóse miserable y entonces bueno, pues <ríe> ese, ese, ya venía, ya venía dado. Pero también es verdad que después fui añadiendo otros, como los notarios, que tienen muchos. Ese, el primero fue ese de fotofóbico, eh, no, perdón, el primero fue apofénico. ¿eh? Y después fue el de fotofóbico, porque de alguna vez pues os a contar eso, de que eh, yo fue a hacer el programa eh, Oscures, donde exactamente Oscures todo ¿eh? eh, Normalmente, hacía lo primero empecé a hacerlo eh, apagando una de las... ...de los fluorescentes que tenemos aquí en el estudio... ...tenemos dos... ...y yo, o sea, yo era bondo con una... ...después noté que esa me molestaba también... ...entonces lo que hacía y era eh, apagarles dos del estudio... ...y como mucho de Sharp prendía una de fuera... ¿sí? ...y a través de, de, del cristal de la pecera... ¿sí? ...porque bueno, pues aquí tenemos un cristal... ...que nos comunica con el exterior, visualmente... Eh, ...bueno, con el exterior de, de, del, de, del local de la radio... ¿sí? entraba me lloso bonda tan a bonda yera que que yera de más era de más y ya es mucho tiempo que fai el programa con una llambarina, de este semana o pequeñuques de mano no de pinza esa tenía una pinza que se sujetaba aquí y que por lo que sea uno está No está, os digo, al no venir a la radio tiene estos problemas, que pasen cosas y no te enteres, ¿eh? No te enteres. Eh, Fágalo igualmente con un poquillín de luz que ya la que viene de los de los monitores, de los dos ordenadores ¿eh? que tenemos permanentemente aquí funcionando en el estudio de, de Radio cuca ...el 107.3 de la FM... ...y sobre todo en este caso... ...fueron todos ordenadores... ...del www.radiocuca.org... ...claro... ...lo he dicho... ...no vengo y entonces no me entero... ...enteraríame a lo mejor... ¿eh? ...podría enterarme igual... ...si, si tuviera... Eh, un, ...un whatsapp de esos... ¿eh? ...porque... Eh, ...de un tiempo a esta parte... ¿eh? Oye, lógico, los tiempos van, van cambiando, la gente va adaptándose a esos tiempos. Eh, de un tiempo a esta parte, pues, las asambleas de, de Radio Cuca, digamos que físicas físiques, físiques eh, ya casi no hay. Pero bueno, hay una muy interesante, muy participativa, por lo visto, a través de, de ese medio, eh, A través de ese medio, claro, un medio eh, en el que yo no estoy presente, ¿eh? ...no estoy presente porque yo soy un antiguo de mierda... ...y entonces no tengo yo esas, esas novedades... ...entonces claro, no me entero... ...a lo mejor resulta que salió el tema este de la llamparina... ...salió perfectamente en en el, en el medio ese... ...pero claro, ese, ese, yo no me entero... ¿eh? ...yo y tohí, ya mis cosas y, y no me entero... ...no me entero de, ¿eh? no me entero de una de, de por ahí, claro... ...de hecho mira, eh, bueno ya sabéis... ...yo yo despotrico muy, muy a menudo... Eh, ...contra todo eso de las nuevas tecnologías... ...no a lo mejor porque te... Eh, ...yo... ...contra de las nuevas tecnologías... O, ...o más bien... ...yo a lo mejor sí puedo estar en contra contradís... ...pero entiendo que no necesariamente... ...todo el mundo tiene por qué estar en... ...en contradís, ¿no?... ...ya sabes que yo para eso siempre soy muy de... ...oye, a mí yo tengo... ...pienso una manera pero no tengo ningún interés... ...en que nadie más piense... ¿eh? piense de la misma manera que yo... ¿Mm? No, no, en absoluto, en absoluto, tengo, tengo yo ningún interés en eso. Eh, ocurre que, bueno, pues yo sencillamente, por el motivo que sea a lo mejor sencillamente porque soy un inadaptado, un inadaptado, eh, un inadaptado y, y no me metí a esas cosas, eh, de la misma manera que me metí a otras. Y, y, y curiosamente, pues mira, eso venía pensando hace un rato, Eh, Mira, mirad las cosas que pueden pasar por la cabeza de, de, de un netónico y, y ya no un digo nada de las que pueden pasar por la cabeza de un miserable. ¿eh? Mira, eh, viniendo para acá para, la, para el estudio de la emisora, ¿eh? Eh, pues venir como una persona normal ¿eh? para acá, ¿eh? Y bueno, como vivimos, eh, como la emisora está en una ciudad eh, perteneciente a un reino que está, bueno, y en un principal, ¿eh? un principado que a su vez perteneciente a un reino que está asentado en el primer mundo estamos aquí en el principado de Asturias que pertenece al reino de España que bueno pues forma parte del del primer mundo no el reino de España forma parte del primer mundo por mucho que haya un montón de probes de gente probe viviendo en en este reino hay gente que no tiene para comer y resto la basura Hay gente que en un tiempo apaga la luz y vive oscuras, y sin calefacción. Que claro, eso según de qué perspectiva lo mires, puede ser una una cosa tremenda, puede ser una chorrada. Si lo mires desde la perspectiva de que supuestamente en este reino de primermundista todo el mundo tendría acceso a a esa serie de lujos. Pues entonces puedes decir, madre de Dios, pero pero míralos, pero gente que no tiene ni, ni para poner la calefacción ni para prender la ni para prender la luz, ¿eh? Hostia, hostia. Claro, eso míralo desde la perspectiva de uno que vive en, en el sudeste asiático o un subsahariano tal, de acá con la ley. <risa> yo, yo tampoco tengo yo, ¿eh? a ver, entendámonos ni, ni en el niño ni en agua corriente, ni en estas cosas la crisis yo cuido que fue muy mmm, tendió mucho a a que a lo mayor esa idea, yo mismo ya era de la idea de que en el primer mundo ya casi no podías hablar de distinción de clases sociales porque claro, la, la, la distinción enorme, la distancia tan enorme ya era de, del tercer mundo de la gran mayoría de la población mundial a la pequeña minoría que, que bien vivimos aquí ¿eh? y yo decía mira no sé si si entre, entre nosotros y, y los ricos que viven aquí hay hay cien kilómetros de distancia y que a ver entre nosotros y, y, y los que viven en en el en el tercer mundo igual hay hay diez ¿eh? mil Entonces, bueno, la diferencia allí es inapreciable, según donde la mires es claro, y es toda una cuestión de, de perspectivas, de como eso de, joder, que vaya mal que estoy, porque ¿eh? hay los que están tan, tan bien, que están mejor que yo, claro, si los mires de los que están mejor que que tú, estás pues, hecho una mierda, pero claro, si los mires de los que están peor, esto tiene mucho que ver con eso de la religión de los multiversos, ¿eh? esa que defiendo... Yo aquí, que soy sumo sacerdote y fundador de ¿eh? una religión que yo mía, joder, ¿eh? eso de que como existe en una infinitud, infinidad, de, de, de universos paralelos, en los que toles posibilidades ¿eh? son posibles, valga la robustancia, pues digamos que estamos en, en la mitad del infinito, A mí igual de alguno que sepa de estas cosas, ¿no? no sé quién se ocupa de estas cosas, supongo que los matemáticos o los físicos, qué sé yo, pues a lo mejor pues dicen, oye, no tiene mucho sentido hablar de, de punto medio ¿eh? cuando estás hablando de espacio infinito. Bueno, nada, vale, está bien, pues. Un, pero bueno, entendéisme lo que quiero decir. Quiero decir que tenemos donde tenemos va a haber infinites, posibilidades mayores y e infinitas posibilidades peores, porque existen todos. entonces, oye, pues al fin y al cabo eh, estamos en el, justo medio, en el justo medio pero ya hablando de, de una perspectiva que a lo mejor es menos bueno, menos religiosa si nos ponemos menos mística y es más de, bueno, pues vamos a pasar ahora mismo de, eh, de todo esto de los universos paralelos y tal, y vamos a ...vamos a centrarnos en, en el universo este... ...y vamos a suponer que nada más existe este universo... ...que nada más existe este mundo... ...bueno, pues según de, de la perspectiva que lo mires... ¿eh? ...eh, a lo mejor resulta que... ...pues eso que digo yo también muchas veces... ...que es fácil que... ¿eh? ...que los más probes de aquí... ...a lo mejor no vive mejor que los más ricos de... ...que sé yo, de Tanzania... ¿eh? pero lo que ya casi, casi, casi seguro... ¿eh? llego cualquier prove de yo qué sé de Nigeria de del Yemen del Brasil el más prove de cualquier sitio de esos yo creo cuido casi y no tengo miedo enquivócame que va a estar bastante peor que el más que el más prove que el más prove de este reino yo también era de esos de tiempo decir en este reino por lo menos de fama número morreneide Ahora pongo los dudas, ¿eh? Pongo los dudas. Pueden que todavía no. Fame, cuido que ya hay gente que, que la pasa. Que no muerra de ello, bueno, pues a lo mejor, no sé, sería cuestión de, de mirar estadísticas y datos reales. ¿eh? Que ya sabes que yo para el tema de los datos reales como que no soy yo muy de, muy de fiar. Eh, de todas maneras, eh, lo que quería comentar, y ya veis, se me fue a la pinza y metíme en este otro tema de los multiversos y, y de las perspectivas y de las clases sociales y demás historias, ya que para venir a la radio, eh, estaba hablando, bueno, todo esto vino de, de que estamos en una ciudad del primer mundo, ¿sí? que pertenece a un principado que a su vez pertenece a un reino, que está en el primer mundo, y entonces. ¿sí? Porque estamos en el primer mundo, les cae, están al Yumaes ¿eh? toda la noche. Hay unos faroles, ¿eh? concretamente en esta ciudad, antes eran de gas y, y ahora hay muchos sitios que ya son de lez, ¿eh? son de luz led, luz led, eso así, una cosa, Tarfecho la de propósito para pronunciarlo así? No, bueno, no sé. Pero bueno, yo en cuenta de eso, como soy una persona rara, antisocial y posiblemente inadaptada, pues yo collo y, y atallo ¿eh? a través de, de, de unos callejones mmm, que tan a ¿eh? Para llegar, nada, para llegar posiblemente un minuto en antes ¿eh? a, la, a la radio Cuca en cuenta de decir. la calle como todas las personas de bien, como Dios manda. Yo no, yo me tomé por un por un callejón oscuro, es ¿eh? el luz y entonces es, venía yo por ahí pensando, ¿eh? Eh, digo, ma, ahora salgo un navallero ¿eh? y, y, y, y lleva malo todo ¿eh? y roba, ¿eh? y entonces bueno pues puseme a pensar qué pasaría qué pasaría de verdad si si si ahora salgo un un navallero. ¿eh? pues ellos salen a Bellero y dicen ¡Ah, les perres! ¿Eh? Y bueno, nah, pues yo sacaré la cartera y debo llevar no Llevo bastante, porque hoy <coughs> tuve que ir a ver si compraba unas cosas y unas comprales y otras no. Y entre precios y flotes, pues igual llevo 25 pavos en la cartera. ¿eh? Y ahí va a joderme, pero ah, oye, toma los 25 pavos. entonces diría ¡Venga, el, el reloj! Y yo diré, no, mira, el reloj no, porque eh, yo un reloj eh, que ya era del de, de mi huelu, y tengo ahí mucho ciño y entonces no te lo doy, eh. aunque me amenaces con una navalla, comprenderás que, que además, total, el mi reloj no tiene mucho valor, porque supongo que ahora tienen mucho más valor los, los, los relojes, bueno, aparte de que se de oro, de estas historias, que es no un ye, no un el caso, ni siquiera y de pila, es eh. de los denantes y un automático de pulso. ¿Eh? O sea ya que mira no, pues pues no. Dígame a lo mejor, todo dependería del oye pues del bueno o mal corazón que tuviera el navallero, ¿Mm? porque no necesariamente ¿eh? el que se dedique a, a Navallero tiene por qué tener mal corazón. ¿Mm? En absoluto, yo pienso que, yo pienso que para nada, ¿eh? pienso que para nada. Y entonces a lo mayor me decía, bueno, anda, vale, ven, el reloj es y conservalo, que al fin y al cabo pues, tampoco sé yo que, que salida podrá tener un reloj, ¿eh? un reloj robado, que se y así además bueno pues que tampoco bueno, no sé, que vamos a suponer que el navallero tiene un buen corazón y, y no, no se me queda con el reloj. entonces igual de va pues venga dame ese MP3 que veo yo que lleves unos auriculares en orejas o sí que lleves ahí un un reproductor de MP3 o MP4 o a lo mejor incluso este MP5 entonces yo diría digo no mira es un transistor de toda la vida puto transistor una puta radio piquiñina yo no sé oye diría el caballero mira, si nunca da otro, llévala, pero, pero va joder, oye, yo préstame mucho desintiendo sintiendo la radio cuando voy para la calle, te digo que no llevo ni MP3 hostia, un, no vas a sacar gran cosa, yo un puñetero un transistor y de acá hago una puta, acá hago un todo, oye, yo me lleno también la frustración del navallero cuando ve que, que pero bueno, de una mala dice, bueno, anda, venga, eh, dame, dame el teléfono móvil por lo menos. Entonces ya podía ser el acabose, porque yo, claro, sacaría mi teléfono móvil, aparte de tener una negociación, la que diría, oye, si quieres llevar el teléfono móvil, llévaslo, ¿eh? que tú, para eso, y es el, el chorizo aquí en esta transacción, pero déjame por lo menos, quitar la, la tarjeta SIM, que tú no la quieres para nada, a ti no te va para nada, y, oye, pues yo tengo ahí, aunque soy ese sería la, la lista de, de contactos. ¿no? ...de los teléfonos de los amigos... Y ...de la gente que conoce y tal... ...eso ya sería una negociación... ...pero igual ni siquiera llegaremos... ...a, a ese negociado... ...porque... ...porque a ver... <risa> el, el, mi teléfono... pequeño no un de esos que se lleven ahora... ¿eh? no tiene conexión a... ...a internet... Ni, ...ni estas cosas... ...y un teléfono de los tenantes... De ...entonces yo cuido que tampoco... ¿Eh? O Sacarían muchas perres no siendo, ¿eh? Nun siendo que fuera un rapaz que, que ya tuviera que tuviera huello él, ¿eh? que tuviera huello, y entonces les diría Meca, pues estas cosas ¿eh? que son viejas, yo cuido que llegue un momento ¿eh? que dejen de ser para convertirse en antiguos ¿eh? y cuando son viejas no valen nada, pero cuando son antiguos empiezan a valer cada vez más. Claro, ¿eh? imaginemos lo que ¿eh? que, era, que, era una, que podía convertirse en antiguo, o ayer un navellero preparado. Oye, porque de la misma manera que yo ahora, eh, ahora ya, por desgracia, muchos años, que leí yo para la calle ¿eh? y, y veo gente pidiendo, ¿eh? gente mendigando, que dices tú, madre de Dios, pero pues, si tiene un aspecto de... ¿Eh? de ser una persona perfectamente adaptada ¿eh? ¿Eh? y sin embargo está mendigando a lo mejor porque no no tiene otra cosa porque a lo mejor resulta que yo una igual es que está mendigando salí de los que seis del, del reino salí a la calle ¿eh? y mirad la gente que está mendigando en antes teníamos a lo mejor la idea del mendigo ah el mendigo y ye... Es un paisano, paisana, zarrapastroso, mal vestido, que sabe Dios por qué se la probe, seguramente porque porque porque bebe o qué sé yo, sería eso, no sé, no creo. Pero ahora no, ahora no, ahora lo mejor. Encontramos uno placaí, perfectamente vestido y que al medio flores con él. Resulta que te cuenta que que él licenciado uno no sé qué ...y que tenía un negocio pero que las cosas empezaron a decir mal y, ¿eh? ¿Eh? y quedó y quedó en la calle ¿eh? y quedó en la calle y, y come una cocina económica y bueno estas cosas ¿eh? estas cosas pueden pasar yo mira y eh, con la con la historia del ¿eh? de, de esto de la crisis de la prostitución y tal acuérdome cuando yo era niño Yo ya digo, no soy excesivamente viejo, pero tampoco os que sería muy mozo, ¿eh? Estoy ahí. Ya pasé, yo, yo ya pasé, hay tiempo, la, lo que ya la, el 50% de la mía esperanza de vida, ¿eh? ya lo pasé, hay tiempo, ¿eh? y ya tengo achaques y dolores. Y hay mucho tiempo, por ejemplo, que no paso un día eh, sin que me duela algo, no tengo ningún instante en el que no me duela nada, ¿eh? Siempre me duele alguna cosa. Yo qué sé, pues ahora mismo, si me pongo a pensar, eh, duéleme las cervicales, duerme aquí un costado, ¿sabes por qué? De ese mes en cuando eh, duermo un pie, eh, la rodilla, qué sé yo. Bueno, pues estas cosas que ya te pasen con la, con la edad, con los años, ¿eh? los, los achaques. Que cuando yo era mozo decía yo, eh, que. de estos estos paisanos mayores y tal ¿eh? yo puedo hacer lo que me da la gana que, que a mí no me un nada bueno pues ahora comprendo perfectamente lo que ¿eh? lo que comentaban aquellos paisanos ¿eh? porque porque ya estoy yo también fecho una yacería y ya también me dulto todo ¿eh? va esto para para que entendamos que para que entendáis vosotros que ya no mozo ya no soy ¿eh? todo lo contrario ya voy tirando, estoy más cerca de de que de mozo. ¿m? Bueno. pues Agustín I que yo al de de neyo, de ver mendigos por la calle. Y al también poco después que empezaron a salir muchas leyes represives y que prohibían la, la mendicidad en la calle. Algunos decían que era una medida inhumana ¿m? y muchos otros también decían que en realidad, bueno, pues que la mendicidad eh, que afectaba a un sector de población muy pequeño y que eh, había recursos abondos como para poder atenderlos en, sin necesidad de que pidieran la calle. ¿m? De hecho, cuando una pillaba, yo qué sé, pues veía un mendigo pidiendo una calle, pues parece ser que enseguida, pues que bueno, pues que se acercaba, yo qué sé, pues autoridades del municipio que fuera a, bueno, pues, a informarlo y a llevarlo a los recursos, servicios sociales, etcétera, que hubiera. Y cuando empezó la crisis, ¿eh? Eh, volvieron a... Pare... bueno, de hecho a ver, yo al me de pasar muchos años eh, sin ver mendigos acá ahí, ¿eh? pero de lo dicho, cuando apareció a la supuesta crisis esta, que yo, pienso pues, que no hay crisis ninguna, que fue un... Yo, a ver, es una teoría que no sé hasta qué punto tiene algún tipo de fundamento, pero yo pienso que sencillamente fue un timo, y, ta, y sigue siendo un timo, ¿eh? sigue siendo un timo. Eh, pero bueno, Oficialmente dicen que igual empezó allá el 2007-2008, ¿eh? y en ese momento, pues empecé poco a poco a ver mendigos para la calle. ¿eh? Al principio, igual, ya eran mendigos de, de los del estereotipo: ¿eh? el, el, el desarrapado, ¿eh? Sí, ¿eh? El, el, el sucio, ¿eh? vestido con farrapos. ¿eh? A lo mejor era eso, pero enseguida empezaron a verse. ¿Eh? ...bendigos de la clase... ¿eh? ...bendigos de... ...que es y que decías, ...pero por qué te estoy pitiendo ...si tiene aspecto ¿eh? acuérdome de aquella historia tan... ...tan triste de... ...de, de aquel paisano... ¿eh? ...bueno, un paisano... ...un rapaz, no sé, que tendría... ...30, 30 y pico... ...que vivía en un portal... ...con un saco de dormir... ...y que, y que resulta que ese portal... en ese portal porque ya era el, el suyo ¿eh? echarlo de casa por no pagar poder pagar no tener para pagar la hipoteca y, y bueno pues los vecinos como oye pues tienen eran bastante más humanos que los banqueros pues desean luego quedar en el portal ¿eh? con el solo saco dormir y, y tal yo, yo en concreto hay tiempo que no lo veo no sé si diría que conseguiría ¿eh? espero que se sería porque consiguiera un ...un sitio en el, en el que vivir... ¿eh? ...todo este rollo... para decir... ...que no necesariamente... ...el que está pasando le ...tiene por qué ser una mala persona... ...no necesariamente es el navallero... ¿eh? Que, que, ...que... ...hipotéticamente... ...y en algún universo paralelo... ...estaba intentando... ¿eh? ...sacar algún tipo de beneficio... De, de, de, ...de darme el palo... ...ahí en, en un calellón escuro... Pues no tenía por qué tener mal corazón. Eh? Seguramente me dejaría el reloj de mi vuelo, Y seguramente cuando viera que iba un puto transistor en vez de un MP3 y un teléfono pequeñuco, que no tiene internet ni WhatsApp ni ninguna historia de esas, igual me decía: anda, mira, mira, eh, tira para adelante, eh? tira para adelante y pasamos de todo. Y, y ya cuando, cuando venga otro que, que me parece a mí que. Eh? que pueda tener de algo, pues, pues mira, vamos a, vamos a, vamos a atracar a ese millor. Bueno, eh, voy a poner un cantar ya, que lo sepáis, eh. Voy a ponerlo ya porque porque hoy apetece, ¿eh? Voy a mis entres música, más eh, Resulta que con la historia de que. de que, No, con ninguna historia, eh, siento tres radios, eso si ya lo sabéis de sobra. Eh, siento radios libres, por supuesto, pero a través de poscas, cuando voy por la calle, eh, siento, siento tres radios más que nada porque la cuca pillase muy mal. Eh, por mí, igual sentía la cuca, pero la cuca en analógico, pues bueno, no se pilla del todo bien. No se pilla del todo bien. Entonces, bueno, como veis entiendo en otras radios, pues una de las cosas que me voy enterando y es de cuestiones de actualidad. ¿eh? Y, y entre otras cosas, pues enterarme de, de cuestiones de actualidad, de, de, de quién cumple años este día. Bueno, pues cumplen años una serie de personas, famosos varios... Y, y bueno pues hay una que que tuvieron dando la vara bastante con el tema además como ya os comenté ahora eh, bueno pues muchas veces eh, como un en, como en la mío casa y entonces es, mmm, el sitio en el que como está la tele puesta y veo cosas en la tele la tele estuvieron dando la vara con que llega eh, el cumpleaños de la, de la reina de, de Inglaterra ¿eh? Eh, una señora que curiosamente rexenta un imperio pero en cuenta de ser emperatriz, ya reina más una cosa que a mi me parece que no ten, vamos, ni pies ni cabeza, ni sentido ninguno mire por donde lo mires yo soy de los que piensa yo yo soy totalmente antimonárquico porque yo pienso que nada más tiene sentido los imperios nada más tiene sentido dos escalones na xerarquía ¿Eh? Eh, yo en principio soy ya lo sabéis, soy anarquista ¿eh? soy anarquista, soy individualista absoluto, pienso que cada cual eh, sin interferir en el desarrollo de, de, la, de la libre voluntad de los demás la voluntad tiene que oye, pues, tener eh, posibilidades, partir la, todas esas posibilidades bueno, ya me entendéis bueno, por pues la historia de que mmm, yo no empecé a ser asina sí que entiendo dos formas de dos formas de gobierno de dominación que digo oye por lo menos estéticamente de otra manera igual no pero estéticamente parece muy interesantes que son por un lado el, el, el, ¿eh? el caudillo el caudillo el, el, el líder de una banda de codillo para franco no porque él ¿eh? dijo ah, yo, yo, soy el caudillo voy a ponerme el nombre de caudillo". Eh, si no ni era caudillo ni no era nada ¿eh? Yo entiendo el jefe de una banda, de una tribu, que que yo imagino un paisano con con una barbona tremenda, que que toma una cerveza y que edito la barba llena espuma, pero no se la limpia y de... el soju, entendéisme, eso. Y pero de ahí para arriba, yo ya nada más los imperios. O sea, si es emperador, ostias, qué de puta madre. un emperador, un gran imperio, tal. Y por eso, ye, a ver, que yo esta mujer, la reina de Inglaterra, que es reina de Inglaterra, pero que pero es reina de un... Suponse que, que de un imperio muy grande, ¿no? Que si Inglaterra, que si Gales, que si Escocia, que si Australia, que si Canadá... Joder, me voy en de sitios. Y por embargo, quedas en reina nada más, y, no, eh, y no tiene el título de emperatriz. Pues, pues oye, en fin... De todas maneras, a ver, eh, esta mujer, decían que si hizo tanto y más cuanta y tantas cosas, yo cuido con lo más interesante que, que fizo, eh, cuido yo, ¿m? igual me equivoco, igual no, eh, cuido yo con lo más interesante que hizo la mujer, esta fue inspirar un cantarín, eh, que ya el cantarín que voy ponemos a continuación, y que yo pienso que es muy guapo, y que, vaya, pues mira, que los intentes de anedonia lo conocen, ah, eh, que ya lo conocíais, Ay madre de dios qué pena ahora ver si empieza Sigue sintiendo Radio Cucaracha? Sigue sintiendo el 7.3 de la frecuencia modulada? ¿O a lo mejor sigues sintiendo www.radiocuca.org? ¿O a lo mejor lo que estás sintiendo y un podcast que descargaste del archivo.org? Todas las maneras son perfectamente válidas para ser sintientes de Nidonia, ¿eh? para pertenecer a este gran club. Y una chorrada con la Cabo Piro, lo que acabo de decir, pero bueno, oye, en fin, dicen los muchos sitios: perteneces al club de los sintientes de eh? tal cosa, dos amigos, que amigos, ni que somos amigos, joder, supongo que si sí, sentís esto, y es eh? porque. Bueno, iba a decir, porque buscaré bien. Igual no, ¿eh? no necesariamente. ¿eh? Yo siento a veces programas de radio, veo eh, series de televisión con personajes que no me bien, en absoluto. ¿eh? No, sí, no, pues, pues, no no sois amigos. ¿eh? Además la amistad, joder, la amistad. Y otra cosa. ¿eh? No se puede ser amigo de... de tanta gente no se puede ser amigo de un paisano, al que sientes a través del transistor, eso no no es posible. O sea, que mira, pues no, Digamos sencillamente no hay que los que los sintáis a través del 107.3 o del internet o del podcast o tal, seáis amigos de la anedonia, y que sencillamente sois sintientes la anedonia y y ya está, Eso es sí, curioso, oye, que cada vez que, que por el motivo que fuera conocí a un, a un sintiente, eh, pues sí que hice amistad con él, eh, amistad con él. Ya, sí, supongo que hasta cierto punto sería pues, si de alguno que, que es el tiempo en sentir esto, pues ser es porque de algún tipo de, de afinidad puede, puede tener, sabe Dios. Y volviendo a estas cosas de ¿eh? de hablar un poquillín de la actualidad, ya sabéis lo que digo siempre, ...la don un un programa de actualidad no siendo cuando sí que llegue un programa de actualidad. ¿eh? A ver, eh, expresiones de este tipo usales incluso el presidente del gobierno. ¿eh? Con eso yendo mentiras no siendo algunas cosas que no son mentiras. Bueno pues claro, por supuesto, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo con esa con esa con esa apreciación... ...eh... este programa no llega a estrolear no siendo cuando cuando sé que llega bueno pues respecto a la actualidad a ver ya sencillamente no llegue que ya de de una cosa que a mí me yo qué sé pues me preocupe excesivamente o o me sorprendo, tal pero es que ya hay tanta gente que me que me da la vara con este tema que apetecía me falar un poquín un poquín de ello Eh, bueno, pues a ver, ya eh, este, que bueno, entonces el man es atrás y no sé si, si la cosa sigue, sigue asignada porque ya ves que yo no estoy muy puesto, pero bueno, parece ser que en, el, en Francia, eh, en el país vecino, que ya una república un reino como como este, bueno, pues que parece ser que, que el, el gobierno, eh, legítimamente elegido, El gobierno de esa república pues, pretendió imponer pues, una, un, un cambio, ¿eh? una merma en las condiciones laborales de, de las personas que habitaban esa, esa república. Una cosa que debiéramos también conocer aquí perfectamente... porque bueno pues nosotros no somos república, somos un reino, pero bueno, también hay un gobierno legítimamente escolliu, eh, pa ellos, claro, fami no lle, pero bueno, ellos dicen que que son que son legítimos y bueno, pues también nos impuso una serie de condiciones de mermes, de mermes en en condiciones laborales. El trabajo, eh, que como ya, como ya dije en, en multitud de ocasiones, el trabajo que yo no entiendo eh, como un derecho, entiendo como un castigo, pero que no, un castigo que a lo mejor no queda más remedio que, que aceptar, ¿no? ¿Mm? Para pa sobrevivir, para sobrevivir. Pero bueno, oye, pues eh, a lo largo de la historia, la gente que... que tuvimos en esta parte de los de los obligados a a trabajar para poder vivir bueno pues la gente que que aquí, pues bueno pues más o menos de vez en cuando que si peleó que si armó que si tal para pedir una serie de de mejores en les en las condiciones básicamente para convertir lo que era la la esclavitud puredura, Eh, ...bueno, pues en una asalariada... ...y un poquitín más más cómoda... ...fame acordarme de... Eh, ...de si cuento de Terry Pratchett... Eh, del que y personaje conoce un esclavo... Eh, ...y pregunta, eh, pues, ¿Tú y es esclavo? ¡Cago en la mano eh! ¡Que si soy esclavo! ¡Fame a trabajar aquí el, el amo... ...que no sé cuánto y no sé cuál y tal! Y dice, me cago en la madre". ...y es esclavo siempre y nunca... ...y no empiezas a escaparte... ¡Ah, sí, sí! sí ¡Escapó todos los años! Todos los años, un mes sin por lo menos, escapo, marcho para pa la playa y tal. Luego, y luego, y, y, y luego, coyente No, no, vuelvo yo, vuelvo yo, porque, claro, a ver, ¿qué voy a hacer allí? ¿Eh? ¿Eh? <risa> vuelvo porque si no tengo para comer y para estas cosas. Entonces, oye, ya me escaparé otra vez el año que viene. En verano, puede ser y tal. Bueno, pues eso. Bueno, pues que cuido que más o menos las cosas siguen. Son parecidas a, a eso, ¿eh? Triple yo pues lo recomiendo a los que no lo... ¿eh? Conozáis no lo tengáis... No lo tengáis... Eh... Leído y tal, porque... Porque es muy interesante y porque... ¿Eh? Reflecha en ese... ¿eh? En ese planeta... Plano, ¿eh? En el mundo disco... refleja muy bien muchas cosas de... Que a lo mejor resulta que no se podrían decir de otra manera, pero que si les... ¿Eh? Decimos eh, así en supuesto les ponemos en un supuesto mundo fantástico pues sí que se pueden sí que se pueden decir bueno pues eso a ver eh, que todo esto venía cuento de que pues hubo mucha gente perteneciente a, a esa gran masa que no ni queda otra que que no busqueda otra que trabajar para vivir eh, que pelearon y eh, violentamente en muchas ocasiones y Y no violentamente en otros, aunque bueno, la violencia desgraciadamente, de, y, y, y remarco esto desgraciadamente, eh, bueno, pues muchas veces es necesaria no porque al fin y al cabo... oponémonos a a otras personas que también tienen otras personas muy poques pero que tienen tienen la designación exclusiva de del uso de la violencia tienen lo arrojado así por sí mismos entonces cuando ellos usen la violencia no pasa nada y violencia les dicen ni siquiera utilizan la palabra violencia utilizan otras como control disuasión tal estas cosas Violentos son los del otro lado. Violentos son los del otro lado porque ellos no tienen la concesión, no tienen derecho a usar la violencia. A visto que aquí puedo utilizar la violencia de todo el mundo que y pte. Bueno, por la costeña y que por lo visto la gente que vivía en la República Este de Aliau montó la muy gorda porque como no querían, como no querían esa esa merma laboral yo ellos imponía al el gobierno el 17 más metros cogió bueno pues montar la de dios violentamente claro normal que llegue hay otra manera cuido que no la desgraciadamente no la hay porque los demás eh, no son no de la otra manera no se ganen cosas eh, de la otra manera eh, a lo mejor los que están arriba conceden faragullines eh, eso puede ser un beso Ser que conceden faragullines porque digan ellos, joder, vaya, aquí no hay quien viva con tanto ruido, que, que si tanta bomba, tanto barrio tanto tal, más pues, de ellos unos faragullines y que callen, ¿eh? y así no, así no, por lo menos vivimos tranquilos, joder, pesados estos, tal, ¿eh? pero no llegará, no llegará. Bueno, pues la historia de que allí montaron la de Dios, y aquí no pasa nada, ¿eh? en la República, ya, montas la de Dios, en el Reno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, Claro, yo a ver, yo más o menos cuido que entiendo ¿eh? el porqué. A ver, cuido que entiendo el porqué, pero no confío ni siquiera yo mismo ¿no? <risa> en, el, en el mio análisis, porque no diría que yo, yo soy un prospector especialmente bueno por estas cosas. Mismamente yo llevo diciendo desde de, las les lecciones que no que van a repetir, que va a acabar esto con un pasto PSOE, -p -p -p Joder, pues ya puedo ponerse de acuerdo en el poco tiempo que queda, porque si no voy que va, voy a quedar como la coche, ¿eh? voy a quedar como la coche Pumarín, así no así no voy a quedar yo. Igual que no sé por qué se dice lo de la coche Pumarín. ¿eh? Si de alguien sabe exactamente del el porqué de ¿eh? el porqué del dicho es y que me que me lo explique. No sé si es Pumarín el, el barrio de Nubiel o, o qué pero bueno, si hay un barrio también que se llama Marín. No, pues, María no sé muchos por ahí. Bueno, historias, otra. Bueno, sencillamente que si, que si no, que si no un pasen de una puñetera vez, quedó como la gocha, porque te digo, ya nada, estos no ves que son todos iguales, estos pasten seguro y tal, no sé qué, bueno, ya ves. Que yo no soy muy buen prospector, ¿eh? no se ve también muy bien, eh, no soy visionario, no veo las cosas venir. yo muy poco, muy poco observador pero por embargo ¿eh? dieronme tanto la vara con ese tema que llevo una vez que, ¿eh? que dije yo, pero vamos a ver a ver, ver almes de cántaro ¿eh? que tampoco conozco bueno, no sé dónde viene la, la expresión esa del alma en un cántaro bueno, yo como no soy tampoco ni de creer en la, no tengo ningún motivo para creer que exista una cosa que se llame alma ¿Eh? ni tengo ningún motivo para creer que esto es una cosa que se llame mente estas cosas pero bueno a ver que ocurre yo pienso porque bueno vosotros podéis decir joder si aquí oye montóse eh, eh, un movimiento de de mases la gente hacía cosas tomaba plazas ahora estamos cerca ya del aniversario de, de lo que fue el el famoso 15 m ¿Mm? un quince m que yo eh, nunca he de repetirlo hay gente que sobre todo los que llenen ya revolucionarios profesionales y se arrogaban para sí mismos les protestes que de esos ellos también ¿eh? igual que el Estado arroga ese para sí mismo la la concesión del uso de la fuerza bruta pues también los hay que ¿eh? también los hay que arrogan para ellos el el, el derecho a, a a ser estandartes de la revolución y del cambio social y también muy mosqueados, también muy celosones, porque de repente llegaron todos aquellos que que nuevos, tal que no que no tuvieron metidos nunca en nada y a eso les hacía ellos caso la gente, bueno, pero bueno, no para no agora hablar ahora. Sí para hablar a lo mayor, aunque ya los conté que yo cuando se montó aquello llevaba mucho tiempo sin acudir a ninguna manifestación, a ningún tal. parecía una cosa similar a las procesiones de de los católicos o tal y no tenía yo ningún interés en en ir a los pasecays aquellos por embargo aquel día pese a que aquel día celebrabas el primer aniversario de del grupo de montaña Ramón Mercader y veníamos con una fartura guapa de fabada y cabrito y tal pues dios por apodera la mani y y prestaba mucho ver a toda aquella gente allí y después pues bueno seguía un poquillín en contacto con la gente aquella que que ocupaba plazas que se hacían manifestaciones multitudinarias en muchos sitios del Reino y tal y bueno pues llegué llegué incluso a creer que que podía servir para algo aquello que yo soy básicamente pesimista y básicamente escéptico más ya sabéis que el mío concepto de la revolución del cambio no lo entiendo de otra manera que que no sea el individual pero bueno pensé que a lo mejor todo aquello servía para que bueno pues de la misma manera que estabas conociendo las experiencias y las cosas que hacía otra gente pues a lo mejor serviera para que dijeras venga pues voy a hacerlo yo también y y voy a revolucionando a mí mismo que lleva la ya lo sabéis la única manera de revolución siempre digo eso de La revolución social, si tiene que ser, ¿eh? será la suma de revoluciones individuales que tienen que ser previas. Parezme a mí, que ya es INA, pero ya os digo que yo ni siquiera soy buen prospector. ¿eh? O sea que, que no me fegáis mucho caso. Pero bueno, que en aquel momento, oye, pues veíase mucho movimiento y mucho tal. Y yo creo que el movimiento que él morrió... ¿eh? Eh, en el momento que, que hubo unos cuantos dentro de ¿eh? dentro de ese movimiento que decidieron empezar a eh, a, a participar democracia la democracia. ¿eh? La democracia ¿eh? Montaron un partido, ¿eh? empezaron a decir que podían y bueno, convirtieron en lo mismo que los demás. Claro, desmovilizaron a mucha gente, pienso yo, pienso yo. ¿eh? Ya cuando estaba montando el acuerdo me de participar aquí en un alderique en Acuca cuca, eh, entre gente que estaba bueno pues que estaba a favor, ilusionada de, eh, de, de del movimiento ese, y, y gente que no veíamos que aquello fuera bueno. Entre otras cosas, el acuerdo me, con un argumento de peso y era, pero oye, básicamente un fenómeno desmovilizador, ¿eh? Porque toda la crítica que pudiera haber al, al sistema, a la, si quieres llamarlo así, engrande, en grande, a la democracia, a tal, claro, no puedes, puedes, puedes mantenerlo una vez participes en el sistema desde dentro, conviértete en un engranaje más. Una vez más digo eso te supongo, para mí. ¿eh? Hombre, ahí, digamos que a lo mejor sí que no fui tan mal prospector, ¿eh? cuando aquello a día de hoy bueno pues ya dejamos que falla agua por tres partes y que no se sostiene absolutamente nada todo lo que todo lo que decía ¿Mm? eh, partiendo de eso que decía de ¿eh? de coño pues por ejemplo el el PSOE yeren casta hasta el día antes de las elecciones pero ahora ya no son ahora ya ¿eh? hasta hasta pueden querer hacer gobierno con ellos Hay, hay teorías conspiranoicas, que incluso eh, eh, aprovecho para recomendar el programa el Nuevo Desorden Mundial eh, de esta radio eh, que trata sobre la conspiranoia conspiranoia que ya sabéis que yo en general pasme una locura pero nada si me interesa me interesa básicamente por una cosa y que llegue eh, aunque en el solo desarrollo pueda llegar a unas conclusiones que yo bueno, pues Eh, bueno, a lo mejor la palabra locura no es la adecuada, ya sencillamente el decir que yo no veo ningún motivo, ya sabéis que yo, como fan que soy de, de Guillermo de Ocam, ¿eh? eh no veo ningún motivo para dar tantas vueltas para explicar a, de algunas cosas que pone explicarse de una manera mucho más sencilla. Eh, mucho más sencilla. Ya sabéis que, oye, plural no ponen las necesidades. que viene a ser algo así como si no hay falta buscar tres pies al gato, ¿eh? que con uno ya bondo. Otra expresión que tengo yo ganas de saber de dónde coño vienen los tres pies, los gatos tienen cuatro. O sea, buscar ellos tres es la cosa más feliz del mundo y por embargo hay eh, una expresión que se usa para pa decir, ay madre, pues qué complicado, ye. bueno, en fin... Eh, que estaba yo diciendo que bueno pues que hay unas, algunas historias conspiranoicas por ahí que, que incluso dicen que a lo mejor precisamente montóse todo ese movimiento político para desmo, pa desmovilizar, ¿eh? que todo una un proyecto perfectamente orquestado y que tenía pues como objetivo que si por ejemplo el gobierno escogió legítimamente en el reino imponía unos mermes de las condiciones laborales, no pasará absolutamente nada y hombre pues si era asina pues hicieronlo muy bien porque aquí no pasa absolutamente nada y en otros sitios pasen cosas No sé, a lo mejor puede tener algo que ver. Qué bien, qué bien esta musiquina, que... de circo, ¿no? Estamos hablando de un circo. un circo mediático, un circo no sé, un circo bueno y ahora voy a seguir dando la vara con el tema ese de, de los cumpleaños que cuenten en otras radios pues oye, también el cumpleaños son un rapaz que ni me quedé con el nombre ni tampoco me interesa especialmente ¿eh? el nombre de él Pero bueno, eh yo un rapaz que por lo visto que yo, yo, yo cantante, eh, yo cantante eh, de un grupo que bueno pues que yo seguramente eh, nunca hubiera eh, ni siquiera prestado atención porque bueno a lo mejor parecía de otro estilo ya hablé de alguna vez de eso de lo purista que yo era cuando yo era rapacín eh? Eh, ...cuido que todos pasamos por... ...bueno, <risa> no tengo ni puta idea... ...si pasamos todos o no pasamos... ...sé que pasé yo... ¿eh? ...y que pasó de alguna otra gente que, que yo conocía... Por, ...por espacios... ...de tiempo... ...bueno, pues musicalmente puristas... ...y no solo en la música... ¿eh? ...no solo en la música... Eh, ...mire, de fecho, falaba yo... Eh, ...ayer mismo, bueno, falaba... ...falaba no escribíame... ¿eh? ...tenía una relación epistolar... ...con un rapaz... En na que falábamos precisamente de ese fenómeno, de cómo de cómo bueno, pues sobre todo a determina es no lo no lo falábamos, pero bueno, lo tengo ahora. y un fenómeno que se producen más en determinadas edades, aunque yo cuido que la diferencia no y muy grande, que se produce siempre que eh la necesidad, esa necesidad de pertenencia a un grupo, ¿eh? esa necesidad de, de pertenecer de de, de, eh, de estar, en, de estar en, en, en algún grupo de, de personas afines ¿Mm? y y falaba de eso de que bueno pues a veces resulta que, que somos afines a, a, a algún postulado de esa serie de personas pero no necesariamente a no necesariamente a todos ¿eh? lo que ocurre y que, que claro lo mejor pues pues vémonos en, en la obligación de, para seguir perteneciendo a ese grupo, aceptar el resto de, ¿eh? de postulados. En este caso, hablando de la, de la música, bueno, pues, esto de cuando y es Bozu, pues, perteneces a una cierta tribu urbana, ¿eh? y entonces, a lo mayor, pues, cuadra que te gusta un tipo de música, y dices tú, ah, pues, pues en este tipo de música, o sea, en esta tribu encajo muy bien, porque gustame esta música, préstame. Pero esta otra, bueno, pues igual no. Y hay esta otra que también me presta, pero claro, está pues suponiendo que no me puede prestarme y tal. Bueno, pues yo fui de esos. ¿eh? Yo fui de esos que, que tuve los mis tiempos de que sentía pum, sentía ska y acabóse. ¿eh? Empecé a sentir ska así más clásico, más reggae, a lo mayor porque ya era obligatorio, porque la mi tribu urbana lo de ¿eh? Bueno, pues una, una cosa de esas. Entonces, ¿eh? volviendo a, al tema que nos ocupa eh, este grupo yo cuido que nunca hubiera dicho yo oh, este grupo gustame. y por embargo cuando eh, estuvieron hablando de que era el, el cumpleaños del, del rapaz que, que canta en él pues entonces dije yo Venga, pues eh, oye había un par de cantares de este grupo eh, que resulta que, que sí que me gustaban ¿eh? y me prestaban pues, mucho y concretamente este que voy ponemos, pues pues presta mucho este que espero que esté en estéreo porque fui yo a, a escoger una de una versión del golpe de Queen de los Spizzles un directo que estaba grabado en mono ¿eh? y yo, este programa musical no pero va oye ¿m? presta a ver estará en estéreo este ya, yo cuido que sí eh Séntelo, a ver Cuidadín, cuidadín, porque pescan de medio que no llegue eh, que los cantarinos eh, te, han, te han grabado en mono, y que por algún motivo la señal del ordenata eh, este llega eh, mono a la emisión. Bueno, pues que íbamos a que íbamos a hacer, ¿no? ¿Eh? Pues, en fin, oye, que no me os presta Sentéis una radio comercial, sentéis una radio pública Joder, no sentáis una radio libre Una radio libre es por parte de todo Especialmente la radio Cuga. Por cierto, nunca quería yo despedirme eh, en, Sin comentar un, un tema eh, Ya para que veáis que soy viejo, Pero de narices, ¿eh? Porque no, los que selláis ...tien que ser ya el que se ya sintiente de antiguo... el que no, no, no va a saber de qué, de qué estoy hablando... vos eh, de, de aquellos tiempos... ...nos que en la Neudonia siempre una sección... ...que ya era historias de piscina... Eh, ...que ya era de la que yo iba a la piscina pues, habitualmente... ...y bueno, pues que ya era un sitio muy curioso... ...en el que los vestuarios muchas veces topabais cosas... Llamatives, muy llamatives. ¿eh? No digo los pitos o los culos que pululan por ahí, hombre, cosas llamativas de comentarios que hacía la gente o de estas cosas. ¿eh? No me vengáis con joder, mal pensados, Ay, chaval, Dios, que flipo. Ay, bueno, eh, pues que resulta que después de una menos que cuatro años, ¿eh? volví a la piscina, No tengo ninguna cosa que comentar, no me cuadro a mí todavía tener ningún tipo de sentir ningún tipo de conversación, extraña na piscina, pero bueno oye que volví, si quieres me está yo curioso de que a ver yo no sé exactamente por qué dejé de de supongo que bueno pues como siempre algún tema yo que sé o laboral o familiar, bueno lo que sé Por el motivo que sea sé que deé de dir al poco de comprar un bono. En la piscina es la que llevo, los bonos son relativamente baratos o asequibles y pues a forres munches perres, si en cuenta de pagar la entrada individual garres un bono de Entonces bueno, pues yo en concreto sabía que dera de dir a la piscina de una manera abrupta, Porque yo tenía un bono de esos de, de, 15, de 15 entraes, los que faltaban 14 por gastar. Un ¿eh? bono de 2012. Y entonces, bueno, pues, lo no normal ¿eh? lo que cualquiera pensaría. y joder, pues, oye, lógicamente un de 2012 cuido que no valdrá. ¿eh? Para ahora que ya estamos en el 2016, ¿eh? cuatro años después. Pero, oye, pues, preguntar, no pierdo nada. ¿eh? Y entonces, nada, presentéme yo a la piscina con el, mi bono del 2012. Digo, oye, este bono que llegue hay tiempo y tal. Ah, no, no hay problema, los bonos son caduques. Claro, diría, hay tiempo, igual y el año pasado. Y digo, ah, vale, pues entonces entro. Y bueno, pues oye, yo no sé, ¿eh? si, si me salí, diría, me cago en la puñeta del 2012. Ah, pues estoy entrando con un bono del 2012 a la piscina. En caso de que en la piscina eh, vuelva vuelva a sentir comentarios interesantes o, o cosas que, que merezca la pena comentar, pues volveré a recrear aquella sección de historias de, de piscina. ¿eh? Ahora, por embargo, lo que voy a hacer es poner otro cantar. Y eso que este programa no no de música, llevo nada más una hora y cuarto y ya va a ser el tercer cantar que ponga. ¿eh? Oye, bueno, en fin, estas cosas pasen de ese mes en cuando. Y llegué eh, contando eso de que eh, en los míos tiempos fui talibán musical... Lo que sí tengo que reconocer y que, vale, pues sí, seguramente que muchas cosas que son magníficas en aquel momento no las sentía. Ahora sí, por fortuna soy. Gústame todo, gústame prácticamente todo. Puede haber cuatro cosas que no gusten, pero la música es toda buena, joder, de una manera o otra. Habrá los que me hagan, no, tal, no, porque el reggaetón que llevo, bueno. Bueno, pues mira, a mí Calle 13, gusteme la de Dios, es un reggaetón. ¿eh? Yo creo que lo peor del reggaetón, igual son 13 de la mayoría de los reggaetoneros. ¿eh? Pero bueno, es el Calle 13, gusteme. Pero bueno, aparte de que eh, ahora me guste todo, ¿eh? y aparte de que en tiempos posiblemente fui un poquillín talibán y me quedaba con unas cosas y, ¿eh? y refogaba otras, Lo que sí es verdad es que eh, en aquel momento... ...pues digamos que las cosas que el mío grupo... ...me, me obligaba a aceptar como ¿eh? como mis preferencias... ...sí que eran las mis preferencias de verdad... ¿eh? ...y que conste que a mí eh, la música que sentía entonces... ...sigo sintiéndola ahora y préstamela de Dios. ¿m? De Fechu, ¿eh? Eh, la semana pasada... Eh, con, ...con mucho gusto por la, por la mi parte... Eh, ...por fin encontré un vídeo subtitulado... De ...una de las de canciones que más me, me prestaban a mí... ...de, de toda la vida, de ¿eh? aquellos tiempos... ...una gente que empezó a tocar y a hacer música... ...allá, pues, sentamos de los 80, no sé si en los 80 mismo, 81... ¿eh? ...tenían de aquella entre 12 y, y 14 años, me parece... y siguen siguen en anguano haciendo ¿eh? haciendo música 30 30 años después ¿eh? más de 30 ya casi 40 años después ya de, andarán por los 50 bueno si hay algún vídeo por ahí ¿eh? que rulo de ellos que que ya se los ve viejinos hay los peores todavía está refiriéndome a los a los falantes en ¿eh? los falantes refugiados ¿eh? a los corny -rayets. Y este cantar que toda la vida me gustó mucho, ¿eh? hasta tenía yo una chapina con, con el dibujo de, de la portada del disco que llevaba el, el mismo nombre de, de este cantar, pues pues tenía una una chapina ¿eh? que llevaba en el del, del, del cuello de, de la mía cazadora. ¿eh? Orgulloso. ¿eh? Eh, orgulloso de un cantar que, ¿eh? que se llamaba The Power and the Glory. ¿eh? Y que falaba del orgullo también, porque decía The power and the glory, de power and the pride ¿eh? Sentidlo, joder, que el otro día Milu traducido Nunca tuve ni puñetera idea de que yo, qué coño decía Pero úsame las de Dios lo que dice ¿eh? Eh, Yo cuido que a vosotros igual vos gusta también Y si no os gusta no pasa nada, que estoy programa de mío y, y si me da me la gana de poner a los Cognit Reyes Póngolos King and country So one's that light And the fat man sat in Up his gloves and said Look, we want no more And the tears we shed over Our dead us sleep Them all the no more The power and the glory mono no sonó ¿eh? mono no sonó pero casi que peor no pudies <risa> hay una conexión muy chungo aquí entre el, entre el ordenador este y, y la emisión perdona joder lo dicho es que somos puestos a sentir su A este programa no es musical, o sea, ya que no esperéis sentir aquí la música buena y guapa y tal, porque este programa no es musical. Y aunque no sea musical, pues va a terminar con una, con una canción que es básicamente la misma con la que este programa termina siempre. desde ya un buen montón de años, ¿no? Bueno pues nada, eh, lo de siempre, un saludo muy grande a toda la gente que estuvo sintiendo Anendonia en directo, si es que alguien no lo siente en directo, que no lo sé, a toda la gente que tuvo en el chat, que por lo menos el madero tuvo, no sé si tuvo de alguien más, tuvo, pero bueno, de todas formas sí que sé que hay mucha gente que, eh, que va a sentir esto a través del podcast y bueno pues oye, un saludo muy grande para todos y si increíble que sigáis aquí. Increíble en todos aspectos. Venga, páselo bien. Que no hemos joyan, ¿vale? Venga, Sentimos nosotros el... a veces luego. Es que vez no aquí Que todo lo que te han contado. Todas las que te ha hecho tragar en el colegio. El señor maestro. Solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabero, Pura y simple tomadura de peso.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 No, out, take out get out, get out no, no